My world. no de equipaje ¿eh? porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada esto no es una apología de la pobreza esto es una apología de la sobriedad y... pero como hemos inventado una sociedad de consumo consumista y la economía tiene que crecer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 se puede comprar la vida la vida se gasta la única cosa que no se puede comprar la vida la vida se gasta